Bueno, el gran gusto de recibir al demógrafo Guillermo Mació, que está por allí. Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Saludos a la audiencia, Ángeles, y a todos los compañeros. Bueno, Guillermo, la verdad que siempre la audiencia aprecia mucho tu salida al aire y creo que esta vez la va a apreciar mucho también, porque se puede decir que estamos arrancando un ciclo sobre un tema que, que no se escucha, que no no hay mucha chance de de tenerlo por otro lado, que es sí. conocer estos sitios históricos poco conocidos en América. Exactamente, que hay una enormidad, ya para hablar horas, y además la arqueología eh, latinoamericana, aunque parezca mentira, avanza extraordinariamente, porque uno va a los yacimientos ecológicos, hay... Eh, arqueológico de, de Guatemala de Perú y ve que los estados se preocupan por ampliar y ampliar y nuevos, nuevos hallazgos, lo que está haciendo Guatemala con la cultura castiquel, por ejemplo, es impresionante y nadie se entera de eso mm. Exacto ¿No? y acá vamos a poder por lo menos recorrer algunos, ¿no? con tu, con tu información Sí Bueno, yo lo que iba a hablar hoy es de la cultura chachapoya. La cultura chachapoya está en América del Sur, en, en la selva amazónica, en el en el oeste, en el lejano oeste de la selva amazónica, en la región de, de Perú y Ecuador. que La cultura chachapoya habla por sí mismo porque es Chachapoya, como se escribe igual, Chachapoyas, sí. quiere decir hombres que salen de las nubes. Ah. Entonces, ya, eso tiene un nombre mágico. Sí. ¿Qué qué sucede? Que en la selva amazónica, en la parte andina en en, en Perú o en Colombia, en esa parte la la la cordillera de los Andes no tiene un perfil geográfico como el que estamos acostumbrados a ver en Chile, de montañas con con pico y, y cerros de arriba, ¿no? Es una montaña de meseta, como una mesa de billar. Son mesetas, pero extraordinariamente planas, muy con selva, muy frondosa, un clima muy agradable por la altura, porque están son 2.000 metros de altura, más o menos, sí. con unos acantilagos impresionante y ahí se desarrolló la cultura chachapoya, que precisamente en Quechua quiere decir hombres que salen de las nubes. ¿Tiene o sea, que ver con que la altura eso, Guillermo? Tiene que ver con la altura, exactamente. Hay permanentemente, eh, fíjate que a 2.000 metros de altura en la zona... Ecuadorial Norte, eh, el calor y la humedad hacen que se formen nubes, la ausencia de viento que es muy escaso este, hace que las, las cumbres estén cubiertas de nubes y cuando tú podés llegar por casualidad y con muchas, alguna punta de esas, estás envuelto entre nubes. Completamente, claro. es un espectáculo, una vivencia impresionante porque esas nubes están quietas y la gente que se asoma a la nube parece un aparecido, es una cosa bastante impactante y esos son mesetas de altura le llaman, están a dos mil metros de altura boscosas pero con terreno absolutamente plano que parecen canchas de fútbol Ahí exigió la cultura chachapoya que tenía la costumbre de envolver a, a sus muertos, a sus personajes importantes, y no enterrarlos, sino ponerlos de pie entre los árboles. Cosa que es muy impresionante. Me imagino. La, la altura y... Lo, lo, lo, lo difícil de llegar es absolutamente imposible trepar un cerro de eso porque son verdaderos acantilados. Así que cuando uno está muy cerca, está mirando desde abajo a 2.000 metros de donde está el objetivo, ¿no? Sí. Eh, hay que caminar senderos, senderos con escalones que han hecho los lugareños, que hay muy poca población, para poder llegar a verlos de cerca. Entonces hay un lugar donde están las momias más famosas, por ejemplo, momias envueltas en telas blancas con cajón de muerto abierto entre medio de los árboles. O la longitud de la tumba del cajón o el envase tiene dos metros y medio de alto, todos paraditos con el cajón digo abierto mirando la salida del sol. Es un espectáculo en el medio de la selva, virándolo desde abajo, realmente impactante. Claro, claro. ¿No? Y, y esa cultura se llama Chachapoya. ¿Y de qué Chachate... época es? De, de, de ¿Sus orígenes? Esa época es, es muy anterior a las culturas que conocimos claro. en los, de los incas y de otros. Uno, es una cultura que ni siquiera eh, es, es zona ni siquiera fue contactada por los conquistadores, por los españoles, ni por otras etnias. Primero, porque es muy difícil tener una meseta que tiene corte vertical, que está de la superficie del suelo, de, de, de donde se puede caminar, a 2.000 metros de altura, totalmente boscosa y totalmente húmeda, porque llueve tres veces por día. Claro. Entonces, además, las nubes, por la acumulación de humedad, son muy pesadas, no se alejan del suelo, y las nubes cubren ese paisaje. Es como si hubiera un atardecer sin sol eterno. Claro. Es una, una zona muy impactante, y muy húmeda, que la hace la tierra muy fértil, pero muy poco habitable. Entonces... este Y es una región limitada eh, muy agreste muy adentro de los andes y, y, próximo a la frontera entre Perú y Brasil en la amazonía así que son lugares realmente inaccesibles hay que caminar dos o tres horas por senderos para llegar a verlos claro, claro. este este y bueno, esa es la cultura chachapoya ahora están los arqueólogos trabajando intensamente que traducido quiere decir hombres que salen de las nubes y es perfecto, porque las nubes se mueven son nubes bajas, que tapan paisaje pero de repente se abre entonces tú estás arriba en la meseta y está rodeado de nubes, es un espectáculo muy muy difícil de describir, y muy difícil no. de quedar este, muy en medio asustado, te digo. Eh, Guillermo, eh, y esto, lo que hay son restos de aquella cultura, o rastros, mejor dicho. Restos, hay, no hay eh, gente esto, hoy. Hay, hay, no, no hay gente, porque vivir es muy incómodo. Sí. Vivir en la zona es claro. sumamente incómodo. Además, el gobierno peruano tiene una política muy sabia en esta materia de proteger sitios arqueológicos. Acampar ahí es muy difícil, porque imagínate estar todo el día húmedo es, en el horizonte, porque la, la niebla es muy espesa. Claro. No se sabe cómo vivía, se, recién se está investigando, se acercan de a poco. Y lo que llama la atención es que las tumbas verticales miran siempre a la salida del sol. Ah, es impresionante, porque están solo solo mirando para el este. Es decir, que el sol para ellos, que les está muy escaso, por lo dicho, de que está lleno de nubes, tenía un símbolo especial. Ah. Es, es impresionante, porque lo, lo, los cuerpos están envueltos dentro del cajón abierto, el cajón está abierto, envueltos en, en, en bandas blancas de tela o algo así. O sea que la impresión visual que causan es muy impactante te digo, ¿no? Sí, este, sí, sí. Te, te asusta y la soledad es impresionante porque no hay pulas, ni cabras, ni llamas por lo agreste del terreno. Es un terreno húmedo, además, por la presencia de nubes. Las nubes no se mueven, uno, uno anda entre las nubes, como una neblina que te envuelve, ¿no? Bien, por eso, bien. hombres, que salen de las nubes, porque el aspecto mirado desde lejos, desde el este, perdón, desde el oeste, que es la planicie normal que entendemos, cuando tú miras para levanta la vista, ves que las, las los árboles... Y, y, y las piedras es como emergieran de una una niebla perpetua, sí, sí. estoy hablando que estamos a dos mil quinientos, dos mil ochocientos metros de altura, claro y bueno, los caminos son, no, hay, no hay caminos, hay senderos. Ellos senderos. trabajaban, ¿se conoce cómo se llevaban con la naturaleza?, eh, bueno, ¿se trabajaban con piedra?, ¿cómo era eso? Vivían, vivían de la naturaleza enteramente, porque ahí no hay rastros de, de pescadores, hay mucho vegetal, mucha fruta silvestre, y eh, cuando uno está bien en la meseta arriba, parece una cancha de fútbol de lo liso, que de lo parejito que es, y hay... Eh, el, plan, el plano es, es, es difícil de pensar, un terreno absolutamente plano y emergen bosquecillos con cantidad enorme de de pájaros de altura y otros animales que serían lo que servían para la alimentación, porque ahí no hay llamas, por ejemplo, porque no es terreno para llamas, es un terreno verde, pastoso, mm. y no es, es como una cancha de fútbol colocada a 2.000 metros de altura para hacerlo gráfico sí, sí, sí y está rodeada de bosquecillos con una soledad aterradora dice si aquí me pasa algo ¿qué hago yo? no sé para dónde ir sí. ¿y quién es? son superficies grandes eh, digamos seis, las mesetas son de 4 a 6 manzanas cuadradas cada una y entre ellas hay vacío, montaña y sigue la montaña y entonces hay nubes permanentes por la altura y por la humedad del suelo que viene de la evaporación de los ríos que hay en la, en la superficie claro el, el espectáculo es más espectacular que ver sí. a las momias de la cultura sí, y sí. se llama chacha polla en quecha porque como te, te imaginas dice hombre que salen de las nubes y sí porque tú te puedes arrimar al, al precipicio y salir de la nube y asomar la cabeza claro. a donde está el cielo descubierto literalmente salen e de las nubes efectivamente es un espectáculo el espectáculo es ser emerger de entre las nubes que te envuelven a un lugar donde está despejado ¿eh? parece magia sí, claro. parece magia por lo tanto es absolutamente aislado Ahora el gobierno peruano está trabajando en un estudio a fondo para preservar esa área porque es riquísima además muy cerca de ahí hay una una, una madera muy apequecido el cedro rojo que puede estropear la zona por la presencia excesiva de la especie humana como siempre bien. bien. Eh, ¿Se sabe sí. algo de religión, dioses? No, no se sabe nada Tampoco se sabe cómo se comunicaban Porque no hay documentos Hay unos grafitos en una especie de rantos que, que tenían como un pretil Que construían apilando piedras Porque es un campo liso Pero hay pedregales Se ve que tenían algo así No hay viento Otra cosa impresionante, no hay una gota de viento por el bosque mismo. Así que se están estudiando, hay grupos arqueológicos que están trabajando ahí, cómo era su medio de subsistencia y su medio de comunicación, porque todo alrededor estaba poblado por otras etnias. Claro. Así que es una cosa relativamente nueva, se está haciendo con muchísimo cuidado. Porque los testimonios que dejaron son impresionantes. Te digo que las momias modificadas dentro del cajón de monstruos mirando para donde sale el sol, mirada a 300 metros de distancia, están a 300 metros de altura, asustan. ¿eh? Sí. Se producen un impacto porque el tamaño de, de del cajón donde están, es el doble del tamaño del cuerpo entonces es es monumental y están sujetas a los árboles claro, claro ¿cómo de, de, no quedó de nada cosa, de ellos? ¿no? ¿fueron extinguidos, digamos? no se sabe, justamente se están trabajando los arqueólogos qué contacto parece que tenían con otros pueblos que estaban en, en los Andes, cercanos y se está trabajando con mucha cautela porque el, el ecosistema es muy frágil es muy frágil está muy alto está sometido el, el, el régimen de, de temperatura y el día depende del movimiento de las nubes no que son nubes bajas es realmente impactante porque cuando se corren las nubes se despeja la meseta es como una mesa de billar plana perfecta dos mil metros de altura pero muy frondosa por la humedad propia de las nubes en arbustos y en árboles sí. y uno camina y de repente hay como patios abiertos sin vegetación como un usete que parece una cancha de golf es, es todo muy extraño escapa a la, a la a la visión tradicional que tenemos de yacimientos arqueológicos no sí. hay muchos pájaros Hay muchos pájaros, se ve toda clase de hillo y hay algunos mamíferos pequeños también. Bien. Y se llama la cultura Chachapoya. Chachapoya quiere decir en quechua hombre que salen de las nubes, fíjate qué poético. y así quedó, y así se le conoce. Sí. se está trabajando mucho sobre como era una zona muy poblada. Que qué y cómo tenían los contactos con otras poblaciones de los llanos porque ellos estaban en la meseta ni cómo se transportaban eh, hay todavía un, un gran espacio de misterio claro, claro pero si alguien va al Perú o alguien se interesa de los oyentes estudiosos que se vinculen con esa cultura porque da, da, da mucho que hablar hay mucho que estudiar y todo el significado que tiene de la de la Vida del hombre en lugares tan insólitos. Está claro, está claro. Y después, está bien conservado, ese es el tema, ¿no? Ah, sí, está perfecto. Pero se conserva porque es tan, tan hostil, la trepada, la, que la gente no va. va Primero que hay que ir, tenés que dejar tu auto en un lugar, porque si no lo destrozas todo. Tenés que llevar una camioneta Jeep que te lleve hasta abajo y después caminar... 3 o 4 kilómetros en escalones está en, en la en la montaña y llegarás muerto ahí claro. y conformarte con ver las momias a 300cientos metros pero las ves perfecta porque tú estás al pie de la meseta y la y la momia está en la cima de la meseta sí, sí. así que es, y no, no no está publicitado no hay una soledad impresionante te digo Sí, sí, pero la sí. gente del lugar conoce eso. bueno los arqueólogos están trabajando se, se, fíjate que se hacen misiones periódicas de cuatro o cinco arqueólogos están acampados unas semanas y bajan porque no quieren estropear el ecosistema e imagínate que es esencial porque que, que tenga nubes todo el día y de repente se despeje y después se corre la nube sí. y se abre. La más es mínima muy, cosa muy, que muy, toques ahí ya te cambia. Ah, claro, hay que tener muchísimo cuidado. Hay vestigios de paredes levantadas y hay algunos túneles también. Eh, pero te, te cuento, esto es una actividad, un descubrimiento muy reciente y la arqueología peruana, que está muy avanzada, eh, tiene que ser muy cautelosa en cómo acceder al lugar porque escapa todos los los patrones en procisión de la arqueología en terreno. Sí, sí. Es, es otro, Otra dimensión. Por eso Bien. le que le pusieron eh, que techo apoya quiere decir un techo a hombre que salen de las nubes, ah, sí. quiere decir que eso tenía un asunto mágico que, que impresionaba mucho a, a los de, a, sí. a que los vieron. Y les daría mucho poder a los que salían de las nubes, me imagino. Pero bueno, claro, sí, sí, sí, sí, sí. No se sabe ni de la escritura, la región es muy húmeda en el aire, pero se está trabajando en el descubrir porque hay hay restos de piedras talladas en la meseta. Te digo, la meseta Rita es un campo de golf, una cosa perfecta, perfecta. Sí. Y yo nunca he visto en mi vida eso. Muy bien, Guillermo, la verdad que no. toda una clase sobre esto No, y... no, no, a, lo, a los oyentes agradecerles la atención y si se interesa y va Perú, anímense a ir al norte a, a la cultura de apoyo y van a tener un impre claro. como lo que tuve yo hay que armarse de ánimo de energía y de coraje para hacer un viaje bastante rústico porque deliberadamente no han construido carreteras. sí sí Eso sí está aislado aislado aislado lo que más entusiasma además es saber que estamos empezando el ciclo que vamos a conocer otros lugares acá Héctor del Buceo, que da los buenos días dice, es clarísima bueno. la descripción del profesor y agradece por esto que estabas haciendo no bueno, bueno sí, sí. en bueno, un par gracias. de semanas estamos conversando de nuevo bueno, otra vez de nuevo, Muy bien con otra cultura exacto, con otra cultura bueno, un, abrazo un abrazo grande, abrazo grande. Ciao ciao Guillermo Masci